realizaron una protesta y abrazo simbólico al Instituto Biológico. Un grupo de trabajadores del Instituto Biológico Tomás Perón de la Plata planteó a través de un comunicado la preocupación por un supuesto desarme y desguazamiento de la entidad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires busca transformar en una sociedad de Estado. El grupo de autoconvocados señaló que a través de un decreto el Ministerio de Salud realiza cambios que los afectarían, algo que desde la cartera negaron rotundamente. Este jueves realizaron un abrazo simbólico a partir de la autoconvocatoria de empleados del Instituto, ubicado en calle Antártida y 522, 25 de Tolosa La UNLP entregó los primeros títulos no binarios Mel Randev recibió el título de profesores en comunicación social y Choique Gutiérrez el de procuradores y abogados son los primeros títulos entregados de acuerdo a la ley nacional de identidad de género fueron entregados por la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP y por el decanato de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Un servicio que informa más cerca. Más cerca. ria pidió la reapertura de paritarias el gremio la bancaria pidió este jueves la reapertura de paritarias ante el ministro de trabajo de la nación Claudio moroni con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones el sindicato liderado por Sergio Palazzo pidió adelantar las negociaciones salariales previstas en la cláusula segunda del acuerdo firmado el 13 de mayo pasado vale recordar que este año el gremio bancario logró un aumento salarial del 60% para 2022 en cuatro cuotas.